¿Qué tal, Pablo, ¿Y Buen día. Muy bien. Bien. Eh, Oscar, el martes y miércoles se realizaron eh, las elecciones en la universidad. Bueno, fuiste reelecto como rector. Eh, a ver, contanos, eh, han pasado unas horas ya, eh, ¿qué análisis has hecho de, de los resultados? Bueno, eh, bueno así como comentabas, primero la alta participación de la, de la comunidad... Recordemos que hacía tres años que no teníamos elecciones por el tema de la pandemia. Uh -huh. Hicimos desde, su, desde el rectorado, presentamos un proyecto el año pasado, pero después vino la, la, la segunda ola y el superior decidió prorrogar nuevamente mandatos y, y bueno, llegar a este programa mandato de consejeros, ¿no? A nivel de rectores y rectorado y, de, y decanatos, Ahí nunca se prorrogaron los mandatos, justo coincidían ahora. Así que la alta participación, volver, volver a la elección, se dividió en dos días por el tema de, de que, bueno, no se sabía cómo iba a estar el estado sanitario en ese momento. Después realmente muy contento porque, si bien es cierto que la mayoría de los decanatos, cinco o los seis, fueron listas únicas, lo mismo que... En rectorado, desde nuestra posición de rectorado, bueno, eh, hay que, también necesitamos los, los votos concretos, porque eso significa el acompañamiento. Eh, hubo, por supuesto, quienes estaban en la oposición, eh, el planteo hacia que se vote en blanco en el caso de, de rectorado, con lo cual, bueno, hubo una confrontación de, de idea y de lista entre el voto positivo y el voto en blanco y la verdad que llegamos a casi el 75% en total de votos eh, para rectorado y vicerectorado eh, Lo mismo es similar si lo hubiéramos transformado en una unidad de sufragio, con lo cual ha sido, creo que el récord que hemos tenido como universidad en votos a rectorado. Ya recordemos que hubo una votación también que en algún momento fue una sola lista, pero también esta fue superior, y también quedó reflejado en las tres listas que se presentaron al Consejo Superior, porque en el caso de proyecto universidad, el oficialismo, digamos que el nombre de que nos acompaña de rectorado, los 11 cargos que estaban en juego como listas presentadas que tienen que ver con docentes y graduados, 6 correspondieron a a Proyecto Universidad, cuatro amplias amplia y uno a sinergia, con lo cual bueno hemos superado no solo expectativas, sino que se ha concretado en ello, resaltando votos de estudiantes donde tuvimos a nivel de rectorado cerca del 80% de, de los votos en las seis facultades, en las seis unidades, en muchos casos superando en algunos casos los votos que se recibieron en los decanatos, así que... Bueno, esa confianza de los cuatro años, lo mismo que eh, a partir de, de, de no docentes, también el, el acompañamiento de aquellos trabajadores, trabajadores que, que están todo el día y que compartimos la gestión, lo que ha sido gestionar cuatro años y proyectarlo para el futuro, ¿no? dos mm -hmm. años donde al principio tuvimos grandes problemas económicos, eh, la Universidad de La Pampa, el presupuesto de nación que nos fijaban, que no nos permitían por esa política de Estado en su momento, ni siquiera pagar los sueldos, y luego la pandemia que nos obligó a, a rearmarnos, y, y bueno, la verdad que justo en este fin de pandemia, esta elección, bueno, nos presenta hacia el futuro eh, cosas, digamos, confirmar de las cosas y planteos que veníamos haciendo, ¿no? En general. Mm. Eh, Oscar, eh, vos estás de licencia acá en la universidad, porque estás ocupando el cargo ahí a nivel nacional eh, María Emma Martín, que te acompaña, como, te acompaña como candidata a vicerectora ella se va a hacer cargo del rectorado Sí, mientras dure mi cargo en la Secretaría de Política que siempre lo he planteado mm. un cargo individual, sino un cargo justamente de la universidad eh, que, que está ocupando ese cargo en el ministerio, y por lo tanto es un correlato de de la elección de rectorado de estar ocupando la secretaría, recordemos para los que no conocen eh, las universidades, más allá de su autonomía, en cuanto a los distintos financiamientos de carreras y necesidades de acompañamiento, es el secretario de Política Universitaria el que eh, determina a las universidades, con lo cual mm. creo que es una fortaleza de nuestra universidad estar presente en la Secretaría, ¿no? Oscar, ¿qué cosas no permitió... Bueno, primero mencionaste recién la crisis económica, que no se bajaba dinero hacia la Universidad Nacional de La Pampa y que apenas eh, podían pagar salarios, y luego la pandemia, eh, ¿qué cosas eso te frenaron eh, o frenaron eh, a Proyecto Universidad eh, eh, en, en estos proyectos que tenían eh, de la base de, de, de la elección anterior? Eh, y que me imagino que pretenderá implementarlos ahora? ¿Cuál, cuál sería? No, no sé si, si nos frenó. Creo uh -huh. que nos tuvimos que adaptar y crecer y generar nuevos desafíos. Eh, el tema del presupuesto nos generó de que tuvimos que venir a pelearla en Buenos Aires en todos los frentes y quizás en esa pelea de todos los frentes nos mostró qué universidad tenemos y, y, no, y ese ofrecimiento a la Secretaría de Política Universitaria. La pandemia no nos permitió, por ejemplo, como habíamos tenido originalmente ruta de territorio, pero también nos sirve ahora para repensarla en cómo la podemos potenciar de otra manera con distancia. ¿no? Uh -huh. eh, así que, eh, desde ese punto de vista, eh, creo que, que nos, nos cambió de eje de lo que veníamos previsto hacer. Avanzamos con el tema de salud, creo que también la pandemia nos puso evidencia que la universidad tenía que tener una facultad y carrera de ciencia de la salud, por eso empezamos con el departamento, también empezamos y estamos convencidos y vamos a seguir con el tema de la territorialidad, no solo en la Pampa, tener en cada localidad que podamos alguna carrera, sino también posteriormente fuera de la, de la provincia, eh, pensar y ya venimos pensando y trabajando cómo es la, la organización dentro de de Santa Rosa, y por eso el, el, la parte de obras que hemos hecho muchísima durante ese tiempo, a pesar de la pandemia, como los uh -huh. 2.000 metros cuadrados que el lunes pasado el ministro de Nación, Catopodi, eh, estuvo visitando ahí en, en lo que es la Facultad de Agronomía y, y Efectos Naturales, ¿no? El, así que, bueno, creo que, que nos cambió el eje, nos cambió los tiempos, pero tampoco nos impidió seguir pensando y construyendo, y que creo que estos cuatro años son los que tenemos que fortalecerlos, ¿no? Bien. Eh, te quiero preguntar por declaraciones que ha hecho el diputado Javier Milei, eh, que está de moda eh, en los últimos uh -huh. tiempos, eh, que atacó a, bueno, a las universidades públicas, dijo que son centros de adoctrinamiento. Eh, ¿Qué, qué tienes para decir de esto? A ver. Ah, por supuesto, totalmente contrario con esa posición, pero por suerte no, no hace falta, fueron declaraciones que hice inmediatamente, ¿no? Pero, por suerte, el sistema universitario argentino, ya sea de un bloque, del otro, las distintas cuestiones políticas, la sociedad argentina lo tiene muy claro. Creo que lo que busca muchas veces eh, candidato es generar la polémica para poder proyectarse y para que lo puedan mirar, observar, pero creo, estoy convencido que la sociedad argentina tiene una defensa pública del sistema universitario que... Que, que no, digamos, para nada acompaña, para nada piensa en ello, sino al contrario, ha permitido una sociedad argentina de ascenso social, de que sigamos teniendo primeras generaciones de egresados gracias a una universidad pública, y que justamente hace 100 años normalmente no, no conoce, no entiende, o al contrario, creo que son estrategias de comunicación, ¿no?, Porque si hace 100 años Argentina tomó un concepto de la autonomía, de libertad de cátedra y lo exportó al mundo, bueno, o no tiene ni idea del país en que vive o, o indudablemente lo hace como una estrategia de marketing, ¿no? Bien, bien. Bien, Oscar, eh, queríamos tener la palabra tuya aquí en Kermés. No sé si querés decir algo más, sino muchísimas gracias, como siempre. No, como siempre, gracias. Uh, siempre digo que los medios de comunicación son la, el, la importancia, o, o mejor dicho, eh, la institución más importante para la defensa de la universidad pública, tal como lo entendemos, así que siempre gracias por transmitir lo que pasa en nuestra Universidad Nacional de La Pampa. Eh, gracias, que tenga buen día, Oscar. Gracias, igualmente, bien, Pali, hasta luego. Bien.